Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección para aprender español de SpanishPodcast.net. Hoy te voy a explicar una expresión cotidiana, ni tanto ni tan calvo. ¿Qué significa ni tanto ni tan calvo? Pues eso es lo que te voy a explicar hoy. Te explicaré su significado y también te contaré algunas pequeñas historias para que aprendas a utilizarla. He creado esta lección porque el otro día la escuché en una serie de televisión. Varios personajes estaban hablando en un bar y uno de ellos la utilizó. Así que me acordé de vosotros y apunté esta expresión para hacer una lección sobre ella. Antes de comenzar, una pequeña duda que me han enviado por correo electrónico. Hay una persona que descubrió hace poco este podcast y el canal con vídeos para aprender español. Me dijo que había escuchado 25 o 30 lecciones en dos días y le habían gustado mucho. Me alegro de que le gusten las lecciones, pero le he recomendado que no las utilice así. Algunas personas que descubren el podcast no conocen las primeras lecciones. Es muy importante usar la repetición. Escucha varias veces cada lección. Avanza despacio, pero construyendo el idioma con seguridad. Escucha primero una lección. Después usa la transcripción para aprender las palabras o las frases más difíciles. Después vuelve a escuchar la lección. Después practica la imitación. Intenta leer la transcripción en voz alta. Después, intenta dar tu opinión sobre el tema. ¿Te gusta? ¿No te gusta la historia? ¿De qué va? ¿Puedes hacer un resumen? Esta forma de practicar es poderosa y te permitirá memorizar los conocimientos a largo plazo. Bueno, por si esta es la primera vez que escuchas nuestro podcast Para Aprender Español, he puesto un enlace a nuestro primer episodio en la transcripción. Te aconsejo escuchar esa lección y seguir sus consejos. Ahora te voy a hablar de las palabras que hay en la expresión «ni tanto ni tan calvo». Palabras que forman la expresión «ni tanto ni tan calvo». La primera palabra es «ni». Es una palabra rara. <risa> qué significa ni. Ni es una palabra que se usa para unir frases que indican negación. Por ejemplo, no hago deporte, ni canto, ni bailo. Quiere decir que no hago deporte, no canto y tampoco bailo. No hago ninguna de las tres cosas. Otro ejemplo, ni bebo ni fumo quiere decir que no bebo alcohol y no fumo. No hago ninguna de esas cosas. La palabra ni la utilizamos cuando hay una lista de cosas negadas. Fácil, ¿verdad? La siguiente palabra es tanto. Tanto es una palabra polisémica, es decir, es una palabra que tiene varios significados. Por ejemplo, Se usa para decir el número de puntos que ha conseguido cada equipo en un partido. El equipo de París ganó el partido por dos tantos a cero. Quiere decir que el equipo de París consiguió dos puntos y el otro equipo, ninguno. La palabra tanto se usa también para aumentar la intensidad o cantidad de algunos sustantivos. Por ejemplo… Hacía tanto calor que tuve que dejar de trabajar. En esta frase, la palabra tanto se usa para aumentar el valor de calor, para decir que hacía muchísimo calor. Otro ejemplo. Gastó tanto dinero que se arruinó. Tanto aumenta la cantidad de dinero exagera la cantidad de dinero. La siguiente palabra de la expresión es, otra vez, ni. Ya te la he explicado. La siguiente palabra de la expresión es tan. La palabra tan es un apócope de tanto. ¿Qué significa esto? una apócope es una palabra que se escribe de forma más corta, pero tiene el mismo significado que otra. Tan es una apócope de tanto. Eso quiere decir que tan y tanto tienen el mismo significado. La última palabra de la expresión es calvo. ¿Qué significa? Calvo es un adjetivo calificativo. Calvo es un adjetivo que se usa generalmente con las personas. Calvo es el adjetivo que usamos cuando alguien ha perdido el pelo de la cabeza. Muchos hombres pierden el pelo cuando se hacen mayores. Estos hombres son calvos, no tienen pelo en la cabeza. Bueno, después de la explicación de las palabras, la verdad es que, seguramente, será difícil para ti adivinar qué significa la expresión ni tanto ni tan calvo así que vamos a solucionar eso significado de ni tanto ni tan calvo usamos la expresión ni tanto ni tan calvo para decir a alguien que no hay que exagerar que está mal exagerar la expresión ni tanto ni tan calvo la utilizamos para decir a alguien que está exagerandoQu es exagerar Exagerar es explicar algo diciendo que tiene unas características mucho mayores o mucho menores que las reales. Por ejemplo, imagina que he ido al médico y me han puesto una medicina. El médico me ha puesto una inyección, me ha pinchado con una aguja para inyectarme una medicina. Cuando llego a casa le digo a mi familia… Me ha dolido muchísimo. Es el dolor más fuerte que he sentido en mi vida. Evidentemente, estoy exagerando. <risa> hay muchas cosas que duelen más que una inyección. Y también hay muchas que duelen menos. Ni tanto, ni tan calvo. Otro ejemplo. Imagina que mmm, alguien te hace un regalo por tu cumpleaños es un regalo muy caro. Tú le dices a esa persona que es un regalo muy caro, que no hacía falta gastar tanto dinero. Le dices que con felicitarte y un abrazo es suficiente. La persona que te ha hecho el regalo te contesta. Bueno, ni tanto ni tan calvo. Quiere decir que no hay que comprar algo demasiado caro pero tampoco está bien gastar muy poco dinero. Como ves la expresión ni tanto ni tan calvo? Se usa para decir que lo ideal es un término medio. No hay que exagerar ni por arriba ni por abajo. Pequeñas historias para escuchar la expresión en contexto. Te voy a contar algunas pequeñas historias para que escuches la expresión en contexto. Imagina que estás hablando de política con unas amigas. Estáis hablando de los resultados de las últimas elecciones. Ha habido muchos cambios, así que tenéis mucho que hablar sobre este tema. El partido político que estaba en el gobierno ha conseguido un resultado más bajo que en las últimas elecciones. Es bastante sorprendente. Una de tus amigas dice… Ha bajado muchísimo, es un desastre para ese partido. Otra de tus amigas dice, ¿Qué dices? Casi ha conseguido el mismo resultado. Tú dices a tus amigas, ni tanto ni tan calvo. Han conseguido peores resultados, pero no son muy malos. ¿Quieres decir que ese partido ha conseguido un resultado peor? pero solo un poco peor. Posiblemente ha perdido poder político, pero todavía tiene bastante. Con la expresión ni tanto ni tan calvo, quieres decir que una opinión intermedia es más cercana a la realidad. Vamos con otra pequeña historia. Pero antes, permíteme que te hable brevemente de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Si te gustan estas lecciones y crees que te ayudan a mejorar tu español, puedes considerar conseguir alguno de los audiobooks. Puedes conseguir el pack para aprender español con diálogos de la vida cotidiana, el audiobook sobre el aprendizaje o los packs con lecciones del podcast. Descargarás las lecciones en formato audiovisual. MP3 para que las escuches donde y cuando quieras. Y también todas las transcripciones. Tienes más información en nuestra web. Simplemente entra y pulsa el menú Audiobooks. Puedes hacerlo cuando acabe la lección. Por el momento, otra pequeña historia para escuchar la expresión en contexto. Últimamente, en algunos medios de comunicación como periódicos, revistas o programas de televisión, han utilizado mucho la expresión ni tanto ni tan calvo. ¿Por qué? Por el maldito coronavirus. Ya sabes, la pandemia que afecta a muchos países del mundo. Todos los días hay un montón de noticias sobre el coronavirus. Los periodistas no paran de dar datos sobre contagios, hospitales, fallecidos, muchos datos. Cuando hay debates en la televisión, algunos de los periodistas dan datos catastróficos. Otros periodistas le quitan importancia. Dicen que no pasa casi nada, que esto durará poco y no es tan malo. Pues en estos debates siempre hay periodistas que ven las cosas desde un punto de vista más centrado. Creen que hay algunos datos muy negativos, pero también creen que hay algunos datos positivos. Por eso dicen muchas veces, bueno, ni tanto ni tan calvo. Quieren decir que no es una catástrofe pero que tampoco podemos ignorar el problema, hacer como que no existiera. Siempre se puede tener un punto de vista intermedio. Practicar la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación con la expresión. No hay que conjugarla. Siempre se dice de la misma forma, así que no hay problema. Es fácil. Vamos allá, repítela después de mí. Ni tanto ni tan calvo. Ni tanto ni tan calvo. Ni tanto ni tan calvo. Estupendo. ¿Quieres practicarla con una frase un poco más larga? Pues vamos a hacerlo también. Repite después de mí. Estás exagerando. Ni tanto ni tan calvo. Estás exagerando, ni tanto ni tan calvo. Muy bien, seguro que ahora recuerdas mucho mejor la expresión. Cuantas más veces digas la expresión, mejor la memorizarás. Seguro que en los próximos días o semanas ves o escuchas alguna situación en la que esta expresión es adecuada. Aquí termina la lección. Recuerda que puedes hacer tus comentarios en nuestra página de Facebook, en Twitter o enviándonos un mensaje de correo electrónico. Y ahora que termina la lección, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno puede ayudarte a mejorar tu español y, de esta forma, nos ayudarás a continuar creando lecciones como esta. Gracias por escucharme, un saludo y hasta la próxima.